Bueno, Gustavo, eh, gran victoria, ¿no? Porque no solamente por porque es un triunfo más en la ruta, sino el rival obras el puntero de la otra zona sirve de la otra zona sirve para para ponerse bien y para este bueno levantar mucho la autoestima, ¿no? Sí, la verdad que sí veníamos de dos juegos en donde uno habíamos ganado y el otro perdió, donde nos habían hecho más de 90 puntos, sabíamos que ese no es el camino para para lo que estamos construyendo, que lo estamos haciendo bien. Nos focalizamos en nosotros más que en obra y bueno hicimos un gran trabajo de, de, defensivo muy disciplinado en las dos eh, fases de juego tanto en ataque como en defensa y creo que a pesar de que fue un final cerrado el control del juego lo tuvimos en su mayoría del juego nosotros sí no estuvo cómodo nunca ahora no pudo jugar su juego salvo en el segundo tiempo que apareció se le sacó la cara un poco por el equipo y, y lo mantuvo en cuanto al marcador pero se lo notó incómodo perdieron muchos balones eso producto de la defensa que ustedes hicieron sí el tercer cuarto nos hace 11 puntos a afar, entonces decidimos para el último cuarto cambiar la forma de defender a Zafar y jugamos cambios directos Eh, eh, para que no sea del bloqueo el lanzamiento de 3 puntos y después cerrarnos nosotros tenemos una ventaja, nosotros tenemos un 3 como Fizoy que puede defender un 4 y un 5 en un cambio defensivo entonces eh, salían Mikula y Logripo y Bortolina afuera, los llevamos lejos a Zafar, hicimos ayuda y ahí pudimos más allá de que siguió anotando porque es un excelente y gran jugador pudimos controlar defensivamente ahora Bueno y tuviste algunos puntos realmente muy altos en cuanto a lo individual, por un lado que jugó un gran partido, Mikula jugó muy bien Diego Logripo muy bien y Demián que se anotó en en dos rubros importantes como rebote y punto, no sí no quiero dejar de, de nombrar también a los otros jugadores no no está que bien está bien de juego porque hicieron un trabajo defensivo individual y colectivo muy alto pero bueno eh, hoy tuvimos reparto de goleos en cuatro o jugadores y, y puntos importantes en el momento decisivo del juego y me alegro por eso porque la verdad cuando trabajan tanto en defensa, cuando tienen que aguantar tantas horas de video después de perder un juego y están dispuestos eh, siempre que tenemos un partido malo hay un clic eh, en ellos para, para revertir esa situación y la verdad es que el equipo está cada vez mejor. Y además cortando una racha, le decía también en la nota para la tele, cortando una racha de 10 derrotas consecutivas en esta cancha que también es importante y ayuda a crecer no sabía ese dato Eh, lo que sí sabíamos es que ganar en este escenario contra este equipo, que es el mejor equipo de la zona sur, que ha ganado 75% de los partidos, eh, era era eh, darnos a nosotros una posibilidad de saber que, que tenemos para pelear. Bueno, y afirmándose en esa cuarta colocación, yendo a buscar a San Martín que está tercero, pero sobre todo tratando de meterse en la parte final bien tranquilos. Sí, el objetivo de resultado es terminar entre los cuatro primeros, la, la única posibilidad que tenemos es tercer o cuarto, pero principalmente lo que queremos es eh, eh, llegar bien jugando como equipo para la etapa de Playoff. Zurdo, muchas gracias. ¿sí? No, bueno, gracias a vos y saludo a toda la audiencia.